Les invito a que me acompañen en la lectura del capítulo 12 del libro de Jueces. Estamos compartiendo la lectura del Antiguo Testamento de la Biblia. Capítulo 12 del libro de los Jueces. Dice así la palabra de Dios. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefte, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo?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 Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra e f r a í n y los de Galaad derrotaron a e f r a í n porque habían dicho, vosotros sois fugitivos de e f r a í n vosotros los Galaaditas, en medio de e f r a í n y de Manasés. Y los Galaaditas tomaron los vados del Jordán y a los de e f r a í n y aconteció que cuando decían los fugitivos de e f r a í n quiero pasar, los de Galaad les preguntaban, ¿Eres tú Efrateo? Si él respondía no, entonces le decían ahora pues di shibolet. Y él decía sibolet, porque no podían pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de e f r a í n cuarenta y dos mil. Y Jefte juzgó a Israel seis años. Y murió Jefte g a l a d i t a y fue sepultado en una de las ciudades de g a l a d Después de él juzgó a Israel i b z a n de Belém, el cual tuvo treinta hijos y treinta hijas, las cuales casó fuera, y tomó de fuera treinta hijas para sus hijos, y juzgó a Israel siete años. Y murió i b z á n y fue sepultado en Belém. Después de él juzgó a Israel Elón, Zabulonita, el cual juzgó a Israel diez años. Y murió Elón, Zabulonita, y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hillel, Piratonita. Este tuvo cuarenta hijos y treinta nietos, que cabalgaban sobre setenta asnos. Y juzgó a Israel ocho años. Y murió Abdón, hijo de Hillel, piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de e f r a í n en el monte de Amalec.